Soy Pablo de Intrans y te doy la bienvenida a la sexta cápsula radial de estación aeropuerto en especial para Pulizona FM de Islas Baleares. Estamos transmitiendo desde el sur del sur la precordillera de Santiago de Chile. Saludo a Menorca, Mallorca, Formentera y Ibiza que eh, transmiten físicamente nuestro programa y bueno también a todo el mundo a la República Argentina, a Brasil, a Chile, eh, Europa, Francia, eh, los Estados Unidos, Suecia, Canadá, eh, Australia, son parte de nuestros auditores Colombia, por qué no decirlo, eh, que escuchan Estación Aeropuerto. Así que a compartir estas cápsulas y bueno, a disfrutar de este especial que tiene mucha africanía dentro de Estación Aeropuerto. Hoy vamos a dedicar a algo muy sagrado, Dentro de la cultura africana es el tambor Y también a quienes actúan eh, como una especie de trovadores eh, ancestrales Los griots Estos eran eh, eh, personas que eh, tenían la misión de poder ir contando los sucesos del día Y al ritmo del tambor en diferentes partes de África Eran nómades Y por supuesto, a través de el canto y el repique del tambor contaban los sucesos de la tribu. El tambor, cabe señalar, en África es un tambor que tiene un carácter sagrado para los nacimientos, para los pasos de la vida eh, de, de niño a adolescente, de niña a mujer, eh, también en las cosechas, en la devoción hacia los ancestros y también las cosmovisiones tan amplias en toda África, en las fiestas y también en las despedidas de este mundo material siempre presente el tambor. El tambor es el corazón de la tierra, lo sagrado y lo profano en toda la vida que activa a África. Vamos a escuchar un tema eh, que une a dos figuras eh, muy importantes de la música afroantillana Estamos hablando del tío Feliciano, el señor Sentimiento de Puerto Rico, junto a Yuri Buenaventura, colombiano, que desde los años 90 comienza a sembrar estos ritmos en París en el barrio latino y va fusionando también con distintos artistas de Latinoamérica y de África que emigran a la ciudad de las luces para darle una fuerza y una contundencia muy grande es uno de los grandes referentes de la salsa en Europa junto a Gerardo Rosales de Venezuela a la orquesta Mercado Negro o a la tromboranga y Cheo Feliciano es el hombre del film una historia que recorre desde el paledium hasta las estrellas de España. Vamos a oír palo y cuero que reúne este sentimiento del tambor y el respeto que le debemos a esta cultura que sigue presente en este siglo 21 y que viene de la lejana África o la cercana África que llevamos siempre en nuestro tambor y en nuestro corazón. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras. Aunque solo palo y cuero Aunque solo palo y cuero mi tambor no tiene precio Discúlpeme usted señores mi tambor no tiene precio ni se venden, no, no, no, no, no, no, no, no, no se compran ni se venden los sentimientos de un pueblo, barrio humilde, barrio obrero. A los latinos Si la esquina tiene un precio Los dibujos de los niños Cuando llegan del colegio Los dibujos de tus hijos Cuando llegan Ay, del colegio Usted siempre lo defiende Y lo quiere con respeto Seguiremos en casa en A rumba, a palo y cuero Polizona FM Estación Aeropuerto Cápsula Radial de la Música Afromundial Surcamos los cielos del mundo con Estación Aeropuerto. Feliz de que estén escuchando en este momento este programa que va uniendo eh, culturas, países, en estas cápsulas radiales para Polizona FM. Estábamos escuchando este tema Palo y Cuero del disco Vagabundo de Yuri Buenaventura del año 2003. Y vamos a seguir eh, explorando este tambor que es el corazón de la tierra donde está lo sagrado y lo profano y lo que da pulso a la vida el impulso al día a día y también a la identidad esto se va traspasando no está solamente en África sino en todas las culturas que eh, se han impregnado de este acervo eh, cultural, musical y también sagrado porque tiene ese elemento vamos a seguir explorando en estos temas en que se habla de la calle, del barrio, del pueblo Eh, en el tema anterior de Ponce, la ciudad de Ponce, Buenaventura, Colombia, Francia que son los lugares que a ti, que estás escuchando y que te impregnas de esta cultura vas sabiendo que esta, este latido tiene un eco, una resonancia en un lugar que es nuestra tribu, nuestro barrio, nuestras calles y parte de este espíritu también eh, lo recoge una cantante de, eh, formidable de eh, el Perú, Susana Vaca ella es parte de toda esta herencia afroperuana, eh, colaboró junto a Chabuca Granda y fue muy conocida en el mundo entero eh, a través del trabajo con David Byrne, este músico que creó el sello lauca Capup y permitió eh, traspasar fronteras, así como los músicos de Buena Vista, eh, se comenzó a grabar esta música como eh, World Music, Música del Mundo que claro, toda la música es del mundo pero bueno, a veces las etiquetas sirven y es una manera de poder ejemplificar eh, este terreno donde se mueve Susana Vaca donde no solamente apela a la tradición sino que también se va nutriendo de eh, las nuevas generaciones y así como hablamos de los griots eh, quienes son los trovadores del siglo 21 de este tiempo aquí ahora eh, son... Eh, en la cultura del hip hop, los raperos eh, Y bueno, ella invita a Calle 13, a Residente A hacer un, eh, un contrapunto Entre eh, dos elementos fundamentales de la música de Puerto Rico La plena y la bomba Hay una referencia histórica a estos ritmos Hay un pulso donde se puede contar, se puede cantar, se puede bailar Y el repique es un mensaje como que va calando a los destinatarios, a los oyentes que nos vamos envolviendo en este tema Plenibomba, eh que lo grabaron en el año 2011, eh, parte del disco Afrodiáspora de Susana Vaca. Y bueno, vamos a ir eh, conociendo este mensaje que tiene un tono festivo, que hay un remarque de la memoria eh graficando lo vivido. Y también hay ciertas referencias al mayoral. Hay mayoral, hay mayoral. Parte de esos festejos peruanos que también iban denunciando el abuso colonial. Así que vamos con plena y bomba con Susana Baca y Calle 13. Y les agradecemos que estén en sintonía y no olviden compartir estas cápsulas en su WhatsApp, en sus redes sociales, en Y bueno, a comunicarse con nosotros siempre y es un gusto poder estar eh, transmitiendo a través de Polizona FM de Islas Baleares eh, nuestro mensaje que sí, tiene su origen en la precordillera de Santiago de Chile. Vamos a gozar con Susana Vaca y Calle 13. enseñó que para limpiar las entrañas, para que no me piquen las arañas, el cuerpo se baña con jarabe de caña, así se arregla todo lo que se daña, con un poco de bomba también salgo, vacunado contra el comején, alimentado con panapén, vengo fuerte, oye quítate que viene el tren volando, como me enseñaron mis abuelos, descalzo para conectarme con el suelo, cuan, cuan, cuando la música gobierna ningún, pero que ningún espíritu se enferma, el callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez, que nadie se duerma Hasta las palmeras le salieron piernas Chúpete el bombón